Lección 3. Ejercicio 8. 1. Marilla. Me encanta bailar y salir de fiesta con mis amigos. Nunca veo la tele porque odio la publicidad. 2. Pepe. Juego al baloncesto todos los días. No voy a partidos porque prefiero jugar yo. 3. Ana. Me gusta mucho la biología, pero no me gusta la química, porque es difícil y no entiendo nada. 4. Luis. Me gusta leer novelas. Me encantan los escritores latinoamericanos porque son muy originales. No voy al cine porque siempre ponen películas de acción que son agresivas y violentas. Las odio.